Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Colima. Tenemos a Juan. n c u á n t o le vas a hacer el chocolatazo a María? Ella viene siendo tu novia. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Ah, pues ahora en diciembre. Fui un bebé en México, ya l o miré. Tú vives en Estados Unidos, pero estabas en México cuando la conociste y la viste. Sí, allá estaba. Yo, yo fui en julio, la conocí en julio y fui en noviembre a t r a e r l de vacaciones y la conocí y pues ya nos tratamos y, y pues ya nos, nos la l l e v a m o s bien ahí con ella. Y, pero quiero traérmela ella por acá. Ella dice que me quiere mucho, ¿no? O sea, como que fue amor a primera vista. Ahora tú la has ayudado económicamente. ¿Le mandas dinero? No, con dinero no le ayudo nada a ella todavía. No le interesa mi dinero. Interesa y, y pues yo la llegué a sacarla del, del caos donde estaba ella, ¿verdad? Ya. La sacaste de un caos. ¿Qué caos era? ¿Qué pasó? Se le murieron cuatro miembros de su familia. Como en cinco años. Oh no. En cinco años perdió a cuatro familiares. Como en cinco años se le murieron cuatro hermanos. Mira, se le murió su papá. Que d ó e n el cerro de un infarto, quedó tirado. Y un hermano de ella también se fue s e m e j a e fue de cacería y también quedó allá en, en, en el cerro. Y un muchacho de 23 años se le accidentó y se le mató. Y luego, como al año al año cuatro meses, le matan a otro hermano a la z o s Wow, o sea que cuatro desgracias a ese nivel. Y cuando tú la viste por primera vez en persona, ¿cómo la viste a ella? Y ella estaba bien destrozada, no tenía b r i l l o s ojos. Estaba, estaba bien jodida la pobre mujer. Tiene dos hijos, pero. Bien jodida la pobre mujer, pues pobrecita. Entonces te vio y te platicó todo lo que ha vivido. Sí, yo me di cuenta por, por ella que me platicó, y, y pues yo la invité a, a salir y me correspondió. y Dijo: ¿Sabes qué? Dijo: tú fuiste una lucecita en mi vida. d me enseñaste q e me, me reviviste otra vez el alma de, de seguir viviendo. porque ella trabajaba nada más para mis hijos, vivía para mis hijos. Y sí, en realidad trabajo mucho la señora de. nomás descansa los sábados a veces. Pero muy buena persona. Me imagino, llegaste en el momento indicado, eres la luz para ella y me imagino estás ahí con ella, ¿no? No, sí, d i a r i o diario estamos hablando con ella. d i a r i o e n la mañana que se va a trabajar, hablo con ella y cuando sale hablo a m s hablo con. De hecho, te digo, ahorita estaba hablando con ella, en más que me entró la llamada de usted, la c o n o c í por eso lo agarré. O sea, ¿tú la conoces en julio? En julio fue cuando la miré yo. ¿Y después la vuelves a ver en diciembre? Sí, no, pues fui, fui otra vez en, en noviembre y allí la miré, pero ya. Ya en ese tiempo ya tuvimos relaciones, ya, ya nos tratamos pues más. La primera vez se conocieron, la segunda ya como una relación normal, ¿no? Ajá, sí. Pero aparte de María, en Estados Unidos tú tienes a tu esposa, ¿no? Oh, no. No, yo estoy divorciado. ¿Y cuánto tiempo de divorciado?、Ah, pues sí, ahorita un año, cuatro meses. Y si tú te llevas a esta mujer a Estados Unidos a vivir contigo, ¿crees que tu esposa o tu exesposa se vaya a enojar? Pues sí,、si、sí, sí, es problema de ella. e fue r a que mandó a la c h i n Oh, no. Pues ojalá que María sí te valore y ojalá que María haga algo bonito contigo, porque me imagino que eres un buen hombre, trabajas mucho como para que sea la segunda que te engañe ahorita, ¿no? Yo、soy trailero, me la pago entre las 4 de la mañana, salgo las 6, 7, 8 de la noche. Pero ya si tienes a María contigo, no vayas a trabajar tanto, porque si no también, pues va a estar sola. No, no, no, no, no, no, pero es que ahorita estoy solo, por eso es que p r c i s a m e n t e ahorita estoy solo, ahorita que estoy, ahorita que puedo trabajar, voy a trabajar. Al día que e s t é conmigo, le voy a dar sus 10 a ella. No, bueno, a ver, vamos a llamarle a María, vamos a ver qué sucede, a ver si te manda los chocolates a ti o a alguien más, le va a llamar el lobo, no haga ruido, ahí se está marcando. Bueno. bueno, hola, ¿puedo hablar con la señorita María, por favor? Sí, soy yo. Ah, hola María, mira,、eh, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón a alguien especial que tú tengas. Esto solo para darlos a conocer, son gratuitos,、eh, se los podemos hacer llegar a alguien especial. ¿Tú tienes a alguien por ahí a quien te gustaría que se los enviemos?、Mm, pues no tengo. Sí. <risa> Perdón, ¿cómo dijiste? ¿No tienes a nadie o cómo? No, a, mí, a mí misma. Ah, ok. O sea que nada más te tienes a ti misma y nada más porque tienes esa risa tan bonita, ¿qué tal? Si yo te mando los chocolates a ti. Pues mejor. Oh no. Mejor, ¿verdad? Oye, pero con esa voz tan bonita que tienes, ¿a poco no tienes a nadie? Pues no, n o t e n g o a nadie. Oh no. De verdad no tienes a nadie, a nadie. Ni siquiera un pretendiente por ahí o algo. No, no tengo todavía. O sea que no tienes. No. Ah, muy bien. O sea, ¿qué quiere decir que yo te los puedo mandar entonces? Mándame. <risa> Oye, pero se escucha que estás ocupadita. ¿Por qué mejor no te relajas y te pones cómoda? Porque te tengo una sorpresa. A ver. A ver, r c u á l e s t tu sorpresa? <risa> La primera es de que te voy a mandar a ti los chocolates porque la verdad tu risa y tu voz me gustaron mucho y me gustaría enviarte los chocolates.、Eh, la verdad, no sé, me, me gustó tu forma de hablar y todo. Gracias. De nada, María. Igual no sé si te parece bien, igual si podemos seguir en contacto para platicar. Ah, muy bien. Oye, pero de verdad no tienes a nadie especial. Sí, tengo mis hijos. Ah, tienes a tus hijos, pero me refiero a que si no tienes novio o pareja o a un hombre especial. No, no tengo a nadie. Bueno, perfecto, entonces no tienes a nadie especial, solamente a tus hijos. Eso quiere decir que podemos hablar, te puedo mandar los chocolates y si quieres, pues hablamos en otra ocasión, ¿cómo ves? Ah, está bien, ya lo voy a marcar. Sí, porque te escucho ocupada. ¿Cómo ¿A c ó m o qué horas estaría bien que te llame? A esa t hora está bien. ¿A esta hora? Sí, esta hora salgo de trabajar. Ah, mira, hasta trabajadora eres. ¿Y, y cómo eres tú físicamente, María? Pues mi h e r m a l está encapado. O sea que tamaño normal, ¿no? Pero pues bueno, ya quiero hablar contigo para hablar así a solas、si、y me platiques cómo eres físicamente y hablar de cositas privadas, ¿no? Espero que no te vaya a molestar. No, no, no sé por qué molestarme. Perfecto, entonces te llamo en la noche mejor, ¿no? Ahí está bien. ¿eh? Por lo pronto, le voy a poner a los chocolates que van en forma de corazón. Esto es para la mujer que tiene una voz muy hermosa, que se ríe muy bonito. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Ahí está, Choco. Adelante, Juan.、Uh. Ah, no tienes a nadie entonces, ¿verdad? No. n、no, Ok. e s bueno. Adiós. ¿Eh? Está bueno. No había que dar tu número. No, cuando huele. e h Está bien, no tienes a nadie, hasta luego. Bye. No, ok.、Yeah. A ver, permítanme, María, Juan dice que estuvo contigo en los momentos más difíciles de tu vida, ¿no? Sí. Pero dijiste que no tenías a nadie y ahorita acabas de decir que no tienes a nadie especial. Me imagino, s、sí、i conoces a Juan, ¿no? Sí, sí l o conozco. ¿Y qué es el de ti? Mi pareja. Pero, ¿por qué lo negaste y por qué dijiste que no tenías a nadie especial? ¿Y por qué dijiste que podías hablar con el lobo, con la persona que estabas hablando ahorita? Porque no, porque no sabía el número de quién era. Ah, entonces no sabías porque ahorita acabas de decirle a él que ya sabías que era él. Oh, no. Y, y yo, después de, de la llamada, pensaba bloquear el número. Pues eso está muy claro. ¿Qué le quieres decir, Juan? Sí, eso vamos a ver como quieras,、no、es n o vez que vaya. Yo voy a hablar muy seriamente con ella, pero que por eso estaba hablando y preguntándole hace rato ¿qué, qué sentía. Y yo le dije que、sí, iba、no. a saber que, si en realidad me amaba no, yo le dije que iba a saber. ¿Y después de escuchar todo esto, qué dices? Estoy indeciso. Me imagino, pero ahorita qué le dirías a ella. ¿Te acuerdas que te dije que yo iba a saber si me querías o no me querías? Sí, pero pues eso,、sí, ¿eso、pues. es, l qué? ¿Cómo que eso? Es, es más, y después de eso iba a bloquear el número. Yo te dije, claritamente, te voy a dar, bueno, yo voy a saber si me quieres o no me quieres, voy a saber los días, te dije. ¿Y esto no me van a llamar? ¿Y lo ¿No、que pasa? Bueno, Juan, yo no sé cuál vaya a ser tu decisión, ya escuchamos, ahí está el chocolatazo, me imagino tú vas a ir para allá a verla o yo no sé. Bien, muchas gracias ustedes por esto. Yo sí o y a v o l v e y de hecho, yo también quiero ver a mi familia allá para Michoacán y、ah. ya yo hablo con ella para ver qué pasa. Pregúntale, lobo. María, ¿entonces no tienes a nadie especial? No, no, la verdad, va a que me sigas. O sea que si Juan se enoja contigo y ya no te habla, ¿está bien? Sí, está bien. Oh, no. Bueno, pues ahí estuvo el chocolatazo. Cuídate, Juan. Gracias.